Y bueno, cuando llega la hora de la pauta, es la hora de la pauta, ya tú sabes. Y directamente desde Puerto Rico para saber todo lo que está sucediendo con su carrera, ya que hay muchos comentarios, ¿verdad? Por ahí, por la red del internet, por diferentes foros. Recuerda que nosotros no hablamos de los artistas, nosotros hablamos con los artistas. Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos, ya tú sabes. Directamente desde el 787, ya tú sabes. Hash, oh, Lito MC Cassidy. Ya tú sabes Lito, buenas tardes, espero que te encuentres bien y nada, te estamos trayendo aquí este alto calibre Radio show ya que se ha hecho, eh, ¿verdad? Por ahí por diferentes foros, se está comentando mucho sobre Lito y Polaco, sobre su separación, que si esto si lo otro, pero antes que entremos a eso Lito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo están las cosas? Ya tú sabes, desde la última canción de Te Sacamos Jala, un tremendo éxito, ¿qué es lo que hay contigo, Lito? Bueno, básicamente ahora lo que estamos dentro de una etapa es no importante que estoy mudándome hacia los Estados Unidos y ya bueno ya esta semana estoy ya terminando los últimos trámites para mudarme con mi familia hacia los Estados Unidos algo que quería hacer desde muy temprana edad y se me dio la oportunidad ahora hasta toda mi familia ya ya se mudó hace un año ya llevan viviendo por los Estados Unidos y básicamente estoy entrando en una transición B, personal y musical donde me siento en este para muy bien conmigo. Oye, Lito, este, o sea, si tú te mudas para los Estados Unidos, ¿verdad? Pues eso me confirma o nos confirma a nosotros, menos que polaco esté viviendo en Estados Unidos también, pero si te mudas para Estados Unidos, entonces eso quiere decir que, que entonces pues Nacarile el Oriente ya con el dúo de Elito y Polaco. Bueno, lo que está sucediendo es que es con, me estoy mudando para Estados Unidos y hemos tenido los compromisos y no ha hecho es difícil ves, eh, ya yo terminé lo que viene siendo la producción media de solista que de hecho ya tuviste hemos hecho muchas entrevistas el capo de Cupicap mil cosas Quiero preguntar algo, Estelito. Eh... ¿Qué va a suceder entonces con todas esas canciones que se grabaron para para el disco de institución de ya ustedes como dúo? ¿Qué ustedes van a hacer con esos temas? Van a salirlos, van a tirar por ahí para el internet, van a hacer un mixtape, ya tú sabes, como el último, eh, los últimos, ya tú sabes, de Liti Polaco. O ustedes van a coger entonces las partes que ustedes grabaron y hacer canciones. ¿Qué van a hacer con todas esas canciones? Porque tengo entendido, ¿verdad? Que, que allá adentro también había una canción dentro de ese disco con Joel y Randy que lo habíamos mencionado desde hace tiempo. Sí, ese, ese yo llegando y lo tomaron para un proyecto de tienen. básicamente los, los temas que hay que, que entrar en el estudio, que pues, yo y Polacos pues, nos sentaremos con calma después, a ver qué vamos a hacer. y básicamente pues algo ese disco que, es mejor que hizo en cuestión de lirica letra y el pues básicamente ese disco está para salir oye Melito por aquí también hay otra cosita verdad que te quiero preguntar porque esta gente pues cuando se hizo la entrevista todo el mundo comentó verdad saliéndonos un poquito aquí pero también queda ahí la controversia y en, en cuestión de la tiradera eh, Lito hubo una canción cuando se estrenó este te sacamos alas y verdad pues es prácticamente pues Tú habías dicho el nombre en la entrevista, pero como nunca yo posteé la entrevista, solamente pues la gente que estuvieron escuchando el show en ese tiempo, pues, pues supieron a quién tú le tiraste, o por lo menos las balas, las balas. Pero que ah. ahora ya tú sabes, como la canción ha cogido tanto auge, porque todavía sigue aquí en programación, en alto calibre, y siempre que yo la presento, pues ya tú sabes, pues digo también pues lo mío, pues verdad, pues para traerle el tutiplén aquí y acá. La canción de Te Sacamos, Jala Estelito. <risa> ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene esa canción? ¿Para quién es? Bueno, eso es que me lo que hice, entonces vamos a hablar como de el Yo lo hice básicamente, lo hice para... para cuando yo una canción de tiene ahora, pues la hago más globalizada. En ese término, pues yo la hice para alguien que Yo creo que estaba hablando de, de otro que estaba hablando yo. En términos de respeto, porque que no mencionó mi nombre. yo de Red Bull y básicamente Sí no porque como quedó claro verdad que y te hice la pregunta en aquel tiempo. Lo que muchos pensaron los que escucharon porque yo no voy a decir el nombre porque si tú no dices el nombre yo tampoco voy a decir el nombre pero me imagino que lo que voy a decir ahora pues la gente se va a imaginar se va a imaginar a quién tú le tiraste la canción de te saca mojada la cuestión es que para aquel tiempo este también pues polaco había tenido pues la controversia con arcángel entonces pues tú habías dicho verdad de que el problema que se busque polaco pues obviamente pues están jugando también con tus habichuelas ¿Tú me entiendes? Entonces, pues no quería decir tampoco de que tú le tiraras al ángel. Este, y contigo esto, la canción de Te sacamos a la no para Arcángel, por si acaso están sintonizando ahora. Parabola, parabola. Entonces, pues tú dijiste que, que estuvieras jugando con las habichuelas de Polaco, pues es como si estuvieras jugando con tus habichuelas. Entonces, pues rápido dijeron, pues, ah, pues, eh, como supuestamente pues se va a unir el arcángel con, con el supuestamente dueto que eran antes, pues entonces pues tú le estabas tirando a esa persona porque pues, ya polaco había tenido pues, problemas con arcángel. Pero, ¿sí, antes, cuando yo quiero decir que el problema que tú institución y alguien le tiraba cuando estaba en la institución pues él le estaban sabe entonces pues esperar ya por lo menos ya están masterizando todo lo que es la cuestión del disco verdad ya está todo cerrado lo que parte de la masterización y ya listo <risa> todo repetitivo, historias de la calle, el hito de Mpsican, y, y al final va a tener un bonus track de lo que lo que estaba haciendo el capo de Tuti Capi con seis canciones extras que son del capo de Tuti Capi, con el intro, todo lo que se había hecho para ese disco y prontamente se para entonces se está altiendo el DVD de diferentes cosas, como si son el disco y mi diario bueno, pues ya tú sabes, entonces esperale eso, ya tú sabes, Lito MC Cassidy, historias de la calle, y bueno, son las la 6 y 15 por aquí por Alto Cali, el show, Lito, no te quito este más tiempo, te damos las gracias, obviamente, pues ya tú sabes, por, por, por poner a la gente clara, y, y verdad, porque como nosotros decimos, nosotros no hablamos de los artistas, nosotros hablamos con los artistas, y es bueno de que te hayas traído, entonces, pues todo esto a reducir, y, y nadie deseándote lo bueno para ti, deseándole lo bueno a Polaco, deseándole lo bueno a ambas personas, ya tú sabes, sabemos los dos artistas que ustedes son, la clase, la talla que tienen, así que espérale entonces tu disco y que para bien sea, listo y antes de despedirte, ya tú sabes, volvemos otra vez a sacarle la sala como hace Red Bull. <risa> sí, mano y quiero darle las gracias a todo el público, darle gracias a, a mi hermano Polaco, por el día que esté funcionando bien, por el Dios que nos dé alguna oportunidad algún día de hacer un disco nuevo, en el cual nosotros podamos colaborar y darle la buena música que a los fanáticos les gusta de nosotros, este, y va a ser